La Glorieta Con Rosmar Alonso Son las 9 en punto de la mañana Tenemos 28 grados de temperatura Y va a subir más el termómetro Estamos ante una jornada ...que se puede disparar en la temperatura... ...les damos la bienvenida a este programa... ...aquí en el 101.4 de Telelech Radio Marca... ...y a este viernes 31 de julio, último día del mes... ...y primero de las vacaciones para muchos de ustedes... ...la DGT... Va a iniciar hoy mismo, esta tarde, la operación salida que va a finalizar el próximo domingo y donde las previsiones en cuanto a número de desplazamientos de vehículos se refiere, a diferencia de años anteriores, se quedan en el aire por esa evolución de la pandemia. No sabemos qué van a hacer las comunidades de Cataluña, Madrid y Aragón. Son las que más casos están registrando, pero le sigue muy de cerca y esto preocupa. ...a nuestras autoridades sanitarias... ...y políticas, la Comunidad Valenciana... ...que en la última jornada... ...ha detectado 235 casos positivos... ...la mayor cifra desde que comenzó la desescalada... ...la consellera de Sanidad, Ana Barceló... ...justificaba ayer tarde este incremento... ...por el seguimiento que se está realizando... ...de todos los brotes... ...lo que conlleva... ...el hacer 5.000 pruebas PCR cada día en toda la comunidad... ...la consellera explicó que lógicamente es preocupante... ...el crecimiento de casos positivos... ...pero las medidas de control que se están adoptando... ...funcionan y actuar de ese modo, dijo... ...hace que se detecten más casos... ...y le permite seguir la trazabilidad del virus en la comunidad... ...no obstante, la consellera ha vuelto a incidir... ...en la necesidad de no relajar las medidas de seguridad y prevención en el ámbito de las celebraciones privadas, ya que siguen apareciendo brotes relacionados con ese ámbito de relación social. Hoy en nuestro programa tendremos la entrevista con el director del Hospital Dinalopó, de ...que le hemos realizado para el programa Punto... ...y aparte que se va a emitir esta misma noche en TV... ...también hablaremos de cultura... ...en nuestro rincón con Antonio Bazán... ...y en unos minutos daremos más detalles... ...sobre el Festival de Jazz que comenzó... ...esta semana y que terminará el domingo... ...y también sobre la programación cultural del Gran Teatro... ...y no nos vamos a olvidar del Festival de Cine Independiente... ...que se clausura... Esta noche, con la entrega de los premios y en la recta final del programa, siguiendo con las entrevistas a los portavoces políticos, tras el pleno del lunes, vamos a entrevistar a la portavoz de Vox, Aurora Rodríguez. Pero antes, comenzamos con música, con un tema apropiado para un día de calor. Tele-Elch Radio Marca Rebajas, de verdad en hogar mobiliario Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine A partir de tan solo 6.500 euros Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool Además podrás pagarlas hasta en 39 meses Las verdaderas rebajas solo en hogar mobiliario Avenida de Novelda 9, Elche La Glorieta Con Rosmar Alonso. Y ante este preocupante aumento de los casos positivos en nuestro municipio, hemos querido rescatar la entrevista que vamos a emitir, que realizamos esta misma semana al director gerente del Departamento de Salud del Vinalo Rafael Carrasco, para el programa Punto y Aparte, que se va a emitir esta misma noche por Teleelch en el programa de Salvador Campello, Punto y Aparte. ...y hemos querido rescatar esa entrevista... ...porque precisamente habla de la situación... ...de los hospitales en estos momentos. En este momento he recorrido precisamente... ...con el gerente del hospital Nalopó... De ...el doctor Carrasco, gracias por recibirnos... ...que sabemos que estaba muy ocupado... ...y aunque nos hubiera gustado hacer este reportaje... ...casi atemporal para contar cómo se ha vivido... ...lo peor de la pandemia... ...no podemos supiar que estamos... ...pues en el mes de julio... ...en el que ha habido varios rebrotes... ...están aumentando los casos... Así que la pena pregunta es casi obligada. ¿Cómo está la situación en el Departamento de Salud del Hospital Inálogo? Bueno, buenos días. Eh, efectivamente, la situación había sido hasta hace una semana, diez días de mucha tranquilidad. No había casos, me decía, bastantes semanas. Sin embargo, estamos huyendo ahora desde este... 10 días, básicamente. Se puede decir. Un repunte de casos, ¿no? Entonces, eh, hay que decir que el perfil del del paciente es diferente cuando estábamos en plena pandemia son pacientes muy jóvenes entre 20 y 30 años eh, con muy poquitos síntomas casos muy leves y que no requieren de hospitalización ¿eh? Eh, esto lo que pone de manifiesto de alguna manera es esta relajación en cuanto a la adopción de las medidas de prevención que estamos recomendando desde el minuto 1 en marzo cuando empezamos Con esta, con esta crisis pues lo que denota es esa relajación, no esa falta de cumplimiento por parte de un grupo de población, en este caso muy concreto, de estas medidas de distanciamiento social y de prevención de, de contagios, ¿no? Y por eso el perfil es este. ¿eh? Dentro de 10-14 días, que es el, la fase de incubación del virus, veremos la repercusión que este, que este contagio en este grupo de gente joven puede haber tenido en el resto de la, de la sociedad, ¿no? Es cierto que estamos en una búsqueda activa ¿no? de, de casos, estamos haciendo un estudio exhaustivo junto con salud pública de todos los contactos de cada uno de estos casos y que es lo que contribuye al control de estos brotes y que sean, al fin y al cabo, brotes domésticos, brotes circunscritos a grupos muy concretos de, de, de población, ¿no? Pero bueno, que que ha afectado para todo, hay que hacer el trabajo, hay que seguir buscando y hay que seguir rastreando, como decimos ahora, ¿no? Eh, cualquier pista que nos lleve a la identificación de nuevos casos para cuanto antes acotarlos y controlarlos. Entonces, la situación que ahora en el centro hospitalario nada tiene que ver con la que se vive, por ejemplo, en marzo o abril. Correcto. El centro hospitalario por es que está libre de pacientes eh, con coronavirus. La UCI no hay ningún paciente, la no hospitalización no hay ningún paciente y el, la realidad, como usted dice, afortunadamente, a nivel de gravedad, a nivel de intensidad de hospitalización es una eh, situación bastante buena. ¿no? Pero sí. bueno, lo que necesitamos en el control comunitario, como decía antes, de la situación. porque este Departamento de Salud, y concretamente este centro hospitalario, ha sido de los menos afectados de la comunidad valenciana, tanto en la tasa de contagios como incluso en la tasa de, de mortalidad? Sí, hombre, la, la distribución al final de, la, de cualquier epidemia no es homogénea, ¿no?, de la población. Los gérmenes responden a una serie condiciones ambientales que pueden ser diferentes en la zona norte de la comunidad o en la zona sur, por ejemplo, aunque muchísimas va más variedades que inciden, ¿no? Efectivamente, junto con Orihuela hemos sido de los departamentos que menor incidencia eh, hemos tenido en cuanto a pacientes infectados por 100.000 habitantes y esto, pues, lógicamente, ha hecho que la situación se, pude, eh, se haya controlado de una manera más, eh, más fácil. También es cierto que uno de los pacientes eh, contagiados han necesitado eh, asistencia. Nuestra tasa de mortalidad y de complicaciones ha sido también de las más bajas de toda la comunidad, ¿no? Poniendo de manifiesto, que pues, bueno, un funcionamiento adecuado de nuestro circuito de atención, de nuestros eh, protocolos de actuación, de manera que hemos conseguido unos mejores resultados en salud una vez que por desgracia el paciente necesitaba una asistencia hospitalaria, ¿no? También hay que poner en valor, hay que, hay que destacar debido a la gestión que se ha hecho desde el hospital, ¿no? de toda la, la adquisición de todo el material de protección de equipos de protección individual de los profesionales que también hemos sido el departamento de toda la Cuidad Valenciana que menos profesionales por, por centralmente hablando ¿Pero han faltado aquí está? en el hospital? No, no, no, por eso me refiero bueno, debido a la, a la gran capacidad de gestión y de poder adquirir ¿eh? con dificultades, eso sí, como estos departamentos este material pues hemos conseguido mantener a nuestros profesionales Eh, ...muy bien protegidos y han podido desarrollar su actividad con estos resultados... ...como decía decidido el departamento, donde menos profesionales han, eh, han sufrido contagio por, en su actividad diaria. Y que tengamos tan buenos datos de la peor parte de la pandemia, de los meses de abril, y eh, marco, abril, mayo... ...nos tiene que hacer confiarnos para lo que estamos viviendo ahora en este grano, para los rebrotes. ¿Sufriremos menos porque sufrimos poco en la pandemia o no tiene nada que ver? No tiene mucho mucho que ver. Hay que estar siempre preparado para el peor escenario, ¿eh? desde el punto de vista eh, práctico, desde punto de vista existencial, solo se contempla el escenario peor posible, ¿eh? ¿Eh? que fuéramos pues como ha sido otros otras regiones, otras comunidades de, de nuestro país. Ese es el escenario que contemplamos. Esperamos, lógicamente, que no tenga nada que ver con esta previsión que se hace, como ocurrió ya en la, en la primera oleada, en, la, en los meses de, de marzo hasta final de, de mayo. Pero nosotros seguimos con todos nuestros circuitos habilitados con todos nuestros protocolos activos y con todos nuestros profesionales preparados seguimos haciendo formación algunas incorporaciones se eh, siguen explicando estos planes cuáles son y seguimos lógicamente con todo preparado engrasado pues en cualquier momento esta situación cambia y tiene lugar pues bueno porque no queremos que ocurra ¿no? que es uno, una nueva oleada de pacientes graves y que necesiten de, de asistencia Yo estoy hablando a nivel de urgencias, a nivel de hospitalización, a nivel de UCI, a nivel de refuerzo de, de profesionales, en definitiva, en todos los aspectos que influyen en la asistencia a una posible, posible segunda oleada. ¿no? En otoño cuando cuando la situación pudiera ser algo más delicada, algo más complicada. ¿no? Seguramente el virus... Eh, a partir de septiembre, octubre, pues eh, pueda ser incluso más agresivo. Esto se combinaría con la aparición de la nueva temporada de la gripe este año y podría ocurrir que bueno, que hubiera una, un escenario pues parecido, incluso peor, que, que ocurrió en los meses de, de marzo a mayo. ¿no? Pero estamos preparados, insisto, para ello eh, a todos los niveles y, bueno, cualquier caso que no ocurra, lo primero es eh, que sigamos siendo muy precavidos, sigamos siendo responsables en las medidas de, de protección a nivel comunitario Y segundo, pues tenemos ya, eh, como decía antes, todo preparado por si esto ocurre poder actuar con la misma solvencia que lo hicimos en, le, en los meses de marzo a junio. Sí. Medidas de prevención, ahora cuando estamos a punto de entrar a este centro hospitalario veremos en diferentes zonas comunes que se han puesto esas en el suelo, el, el gel hidroalcohólico. ¿Cómo ha cambiado la rutina? ¿Cómo ha cambiado su trabajo ah. desde que empezó la, la pandemia? Claro, nosotros tengan en cuenta que le dimos la vuelta al hospital. O sea, nosotros teníamos un hospital y lo convertimos en dos. ¿eh? Dos en uno. ¿no? Teníamos una zona absolutamente preparada para la atención a los pacientes con sospecha o infectados. Y otra zona para pacientes que no requerían de, de, esta, de esta asistencia. ¿no? A nivel de la SUFIS igual, teníamos que habilitar. Eh, nuevos espacios en previsión de que las camas de UCI disponibles habitualmente pues sufrieran algún tipo de, de colapso de ocupación, al igual que en planta reforzamos servicios eh, clave como UCI, como urgencias, como medicina interna, como neumología eh, se contrataron profesionales más de 100 para poder eh, afrontar este peor escenario que podría haber ocurrido ¿no? de manera que nos cambió la manera de, de, de entender los protocolos ¿no? de, de acceso a, al hospital Desde algo tan sencillo como entrar ¿no? directamente al, al recinto, como a la hora de los ingresos o a la hora de, de relacionarnos con el paciente. Teníamos pacientes aislados, ¿no? eh, tuvimos que hacer protocolos de humanización para intentar eh, pues mantener el contacto del paciente que tenía que estar aislado con sus familiares, a través de videoconferencias, a través eh, de tales... Eh, como en, acceso a mascotas incluso ¿no? para intentar paliar esa, ese aislamiento o la repercusión psicológica de este aislamiento que necesariamente deberíabín tener nuestros pacientes en fin, como ve, en todos los ámbitos hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que ir adoptando nuevos protocolos y nuevas maneras de trabajar muchas ah. de ellas vienen para quedarse con ¿eh? todo el de acceso a las misma cosas pues ha vuelto a, a, a imponer debido a la situación de rebrotes siempre siguiendo recomendaciones de las autoridades sanitarias el acompañamiento a los pacientes ingresados pues también por desgracia tenemos que volver a, a limitarlo para evitar eh, nuevos eh, contagios o que haya un brote hospitalario. Y evidentemente, pues, no nos queda no nos queda otra. Tenemos que adaptarnos a la situación que en cada momento haya, ¿no? Pero hemos aprendido, tenemos estos protocolos activos, la gente está formada y, bueno, no es que sea más fácil, pero opción es bien diferente porque ya tenemos esa enseñanza interiorizada, por desgracia, después de lo que hemos pasado en estos meses previos, ¿no? Pues, Carrasco, pues hemos escuchado, estamos escuchando o hemos acabado de escuchar al director gerente del Departamento de Salud del Hospital Vinalopó, Rafael Carrasco en esta entrevista realizada por nuestro compañero Salvador Campello para el programa Punto y aparte un programa que se ha dedicado en estas últimas semanas a, pues, a comprobar de qué forma Nuestro personal sanitario trabajó en los eh, momentos más duros de la pandemia y de qué forma está preparado para trabajar ahora en esta nueva etapa de la nueva normalidad, donde se esperan, ya lo han escuchado ustedes, rebrotes. Pues bien, este programa hemos escuchado una de las muchas entrevistas que saldrán en el programa, en el reportaje, punto y aparte, que vamos a emitir esta noche en Telenet, tras el informativo telenit.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 Vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia. Las fiestas se viven en tele -Elch. Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia Lalba hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche. Este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, la coheta diaria. En Pirotecnia Lalba y Piroelch estamos contigo, estamos con las fiestas.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 Las 6 o las 7. ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que se aparcó en la plaza del Jefe.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 son las 9 y 21 minutos de la mañana tenemos casi 29 grados de temperatura y hablamos de la décima edición del festival de jazz de elche que se ha mantenido a pesar de la pandemia las notas del jazz volvieron a elche por primera vez las actuaciones comenzaron este miércoles y acabarán el domingo se están celebrando en la yocha de alcavíc sino en el palacio de Altamira. para para hablar de este festival les podemos también anunciar que la pianista la pianista con chilorente ...el fue la encargada de abrir... ...el certamen presentó su tercer disco... ...y también tuvimos ayer la oportunidad... ...de ver a la cantante francesa Camille Beltró... ...quien pone voz a cada nota... ...de uno de los solos... ...del mítico saxofonista Joan Coltrane... ...y este viernes 31 de julio... ...el público podrá disfrutar de... ...Cecilia Kral... ...quien ha conseguido ser número uno... ...de las listas virales en todo el mundo... ...gracias a su canción, a esta... ...que puso la banda sonora de la serie exitosa de La casa de papel. If first All up mm. now we need some space cause I feel for you and I wanna change Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Oh, don't try to make anything else, even when you see i don't care at all I am love I don't care at all lost my time my life is don mean no Pues bien, para hablar del festival tenemos con nosotros al programador del mismo, Julián sáez Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días, Rumares. Estamos escuchando a Cecilia cruel ¿La tenemos ya aquí en el Che hoy? Sí, hoy está aquí con nosotros. Eh, bueno, pues eh, la esperamos eh, a primera hora de esta tarde para hacer la, la prueba de sonido y, lógicamente, esta noche para disfrutar de su música, de su de sus conceptos sobre el mundo del jazz, ¿no? y, y, y cuá cuando, cuando es la actuación nos puedes decir si sí, verdad sí, es esta noche a, a las diez y media todos los conciertos son a, a las diez y media de, de la noche en la sala la Georgiaggia en altar y bueno eh, decir que bueno están las ...entradas agotadas, eh, tanto hoy como para los próximos días también hasta el domingo. Entradas agotadas, no, no me extraña, la calidad musical es excelente... ...como también lo ha sido de las anteriores actuaciones... ...porque el festival comenzó, lo hemos dicho, el miércoles... ...con Conchi Lorente Trío y ayer con Camil Bertró. ¿Cómo, ¿Cómo fueron las actuaciones, los conciertos? ¿Lleno también? Sí, la verdad es que sí, estamos muy muy satisfechos... Eh... Bueno, eh, hemos dividido, eh, digamos, eh, bueno el, el festival tiene digamos distintas propuestas también en, en dentro del de, de mundo del jazz, de, de dentro de lo que cada uno de los artistas o de las artistas pues eh, propone y como has dicho, el, el miércoles eh, abrimos con, con Conchi Lorente, es una pianista española de, de, bueno, de, de Pamplona concretamente, aunque está afincada en Valencia y que además ya ya conoce el festival porque lo ha visitado en otras ocasiones y la verdad es que bueno pues es una pianista con una gran proyección muy bien arropada por dos músicos excelentes como alex eh, cesarini el italiano a, al contrabajo y también eh, de, bueno con el, el, el bilbaíno navarro que hizo un digamos una actuación realmente eh, fantástica no y bueno anoche tuvimos la ocasión de ver a una mujer que ha, ha irrumpido es muy joven ha rompido con mucha fuerza... ...es francesa, se llama Camille Bertrand... ...y la verdad es que bueno... ...tiene una propuesta que, que ha roto... ...digamos todos los esquemas... ...que se conocen hasta el momento... ...porque tiene unas condiciones vocales... ...realmente extraordinarias... ...y bueno, acompañada muy bien... ...acompañada al piano... ...pues eh, incluso en algún tema también... ...ella misma se acompaña eh, al piano... Y, ...y bueno, la verdad es que hace un, un recorrido... ...una visión muy muy distinta... ...a la que conocemos hasta ahora... ...que si todos son aspectos vocales donde juega mucho con la voz, donde incluso imita a los o intenta sustituir los solos de las canciones hechos por otros instrumentos como puede ser el saxo, pues hacérmelos con la voz y realmente bueno, tiene un resultado muy muy interesante, ¿no? Eh, la estamos y... la estamos escuchando. Esto es lo que se escuchó anoche. <risa> Sí eso es lo que nos escuchamos anoche. impresionante es, es una de las piezas que hace. realmente es algo muy muy diferente muy muy bueno. ya digo que en Francia es un auténtico boom ahora mismo esta esta mujer porque ha sorprendido a todo el mundo y yo creo que está llamada a ser una de las estrellas futuras de del mundo del jazz, sobre todo a nivel europeo no y, y bueno la verdad es que la gente salió muy muy satisfecha. el público es un público bueno de momento bastante entendido. Y, y bueno, aprecia la, la calidad de, de estos artistas Hoy ¿no? Cecilia Cruel es un, es un formato también, es una propuesta diferente Es una mujer que juega, digamos, a, a dos bandas Como hemos escuchado antes, ella donde es muy conocida es en el mundo del pop Porque sobre todo hace bandas sonoras eh, Ella no en vano empezó cantando canciones para la multinacional Disney y eh, Cuando era muy jovencita y bueno, ahora que sigue siendo un jovencita Pues se ha adentrado en el mundo de las bandas sonoras y es la, la autora de, de la música de La Casa de Papel, una serie muy, muy conocida, de mucho éxito y también de otras de otras bandas sonoras, digamos, que dentro del pop tiene un éxito tremendo pero realmente ella se considera una música de, de, de jazz y, y es lo que nos va a ofrecer en, en la noche de hoy las uh -huh. pues, adaptaciones uh -huh. de jazz Pues hemos visto que en los tres primeros días, tres eh, mujeres eh, que están despuntando ¿Y qué nos preparas para el fin de semana? Porque eh, tengo entendido que vais a traer... ...mañana, eh, sábado, 1 de agosto... ...una banda, una banda neoyorquina... ...esta, creo. Suena bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es, es un cambio totalmente de registro, ¿no? Eh, el que tenemos mañana... Eh... ...porque nos vamos, digamos, a un estilo más, eh, más americano... ...hasta ahora, en las tres propuestas de esta semana... Eh, ...bueno, aunque también, lógicamente, hacen guiños... ...sobre todo, considerante a, a los grandes maestros americanos... ...pero, bueno, siempre, siempre bajo la interpretación de, de la, del piano... ...y, lógicamente, del acompañamiento que llevan ¿no?, Su, sus adaptaciones... ...en este caso, mañana, es el eh, sonido, sonido americano puro... Eh, ...de jazz americano... ...porque el protagonista es un trombonista bueno, muy afamado... En este caso hablamos de un músico ya de una larga trayectoria, es un músico muy veterano, no no hablamos ya de, de gente digamos emergente como hasta ahora tres propuestas de músicas muy jóvenes. El protagonismo ha sido para la mujer, ahora el fin de semana es para para el hombre, digamos. Norman Joy es un como decía un trombonista neoyorquino eh pero la gente se sitúe pues un poco al estilo de de de bueno, de los clásicos de del jazz y donde nos va a entrar también no solamente en el mundo del jazz, sino también del blues, ¿no? Él viene acompañado de una banda que se llama International Blues Machine y donde, bueno, son eh, eh, músicos eh, también muy contrastados y todos ellos, eh, bueno, pues van combinando el jazz y el blues, digamos la influencia del jazz sobre el blues y, y ahí juegan un poco con estos dos con estos dos estilos, con lo cual la propuesta cambia de forma muy significativa. También jugamos con estándar, sobre todo son estándares de jazz y, y de blues que la gente, los más afortunados, pues van a, a reconocer fácilmente. Y que habéis preparado para el colofón, para el cierre, un trío formado por por Jorge Pardo, Carlos Benavent y Tino Di Geraldo. Sí, el, el colofón es, no podía ser mejor, ¿no? Porque el trío cumplen 20 años eh, con un disco que acaban de publicar que se llama Flamenco Leaks. Y bueno, sin duda se trata de los de los músicos de jazz más importantes que hay en nuestro país en este momento y... Y bueno, de hecho, Jorge Pardo ha sido nombrado, fue nombrado en 2013, mejor músico de jazz europeo, es decir, estamos hablando de tres auténticos fenómenos de la música, ellos, eh, bueno, compaginan, aparte de sus interpretaciones como trío, eh, también sus actuaciones eh, individuales, eh, también acompañando, bueno, a otros grandes músicos, no en vano ellos han formado parte en su momento, formaron parte, de eran los músicos de cabecera, pues, de gente como Camarón de la Isla, ...como Paco de Lucía o como el propio Chic Corea... ...es decir, estamos hablando de un nivel internacional... Eh, ...muy grande, de primer nivel internacional... ...y, y bueno, ellos eh, eh, también han producido... ...Tino Di Geraldo es un productor muy reconocido... ...a nivel de nuestro país, entre otros... Eh, ...o entre otras ha, ha producido prácticamente casi... Todo, para ...muy buena parte de la discografía última de Luz Casal... De, ...en fin, de muchos otros artistas muy muy conocidos... ...yo creo que estamos hablando de tres músicos imprescindibles para entender el jazz europeo y, y bueno para mm -hmm. nosotros es un, un orgullo tenerlos aquí después de 10 años porque estuvieron en la primera edición del el jazz festival pues en esta edición cerráis con esta banda eh, después de ver estas actuaciones las primeras actuaciones las del miércoles y jueves eh, ¿Confirma que fue acertada la decisión de mantener el, fiesta, el festival a pesar de todas las normas de seguridad que hay que mantener, el aforo que se debe limitar y las mascarillas que deben llevar el público? Sí, sí, sí. Estamos totalmente convencidos. Y bueno, y el público que ha asistido y que está asistiendo lo puede refrendar. Hemos sido muy estrictos con las normas, es verdad. Quizá alguna persona a lo mejor pues se ha podido sentir un poco coartada en el sentido de que Bueno, pues eh, se entra de forma muy ordenada, es decir, no puede entrar todo el mundo pelotonado, sino que entra de forma muy ordenada. Eh, la distancia de un metro y medio pues eh, se mantiene en todo momento. Hay que estar con mascarilla, pero también es verdad que bueno hicimos un tratamiento con virucida de, de los aparatos de aire acondicionado. Eh, tiene unos filtros eh, similares a los que hay en cualquier hospital de nuestro país y esto hace que la seguridad pues sea sea máxima, ¿no? Con lo cual eh, está en un ambiente muy agradable. Los músicos están muy muy satisfechos también porque se ha hecho eh, digamos un, un acondicionamiento este durante el procesamiento de la sala eh, se ha pintado está realmente está muy coqueta el, hemos intentado mejorar también el, en la calidad de sonido y, y bueno es, es, se trabaja bastante cómodo eh, como digo la, la seguridad es máxima y, y, y bueno la gente está está muy cómoda creo que eh, bueno se respeta absolutamente la normativa de Eh, incluso por, por exceso ¿no? eh, de, hemos aplicado no hemos dejado nada al azar eh, los aseos la limpieza continua de los aseos con un uso individual en fin creo que hemos cuidado todo mucho para que la gente Eh, tenga confianza y este esté satisfecho y contenta de saber que, que bueno en ningún momento eh, bueno eh, digamos, corre peligro, por lo menos en lo que es el interior de la sala. Pues acondicionar la sala de la Georgia Cultural de Altavix para este festival eh, también les ha hecho tener más experiencia a la hora de acondicionar el Gran Teatro para su programación cultural que comienza el 27 de septiembre según la presentación que realizaron ustedes ayer junto a la Concejal de Cultura. Sí efectivamente hemos eh, son eh, varios meses de trabajo en, en este sentido y prácticamente las medidas son son las mismas no las que vamos a utilizar en el gran teatro como las que hemos utilizado en la, en la yocha evidentemente el gran teatro ofrece otras posibilidades porque el tamaño es mayor eh, bueno, y bueno y establecer vamos a establecer digamos unos itinerarios distintos a los de la yoggia en, en la yoya hay un itinerario de entrada y otro de salida. En, la, en, ...en el gran anteatro va a haber el mismo itinerario de entrada y de salida... ...pero van a estar diferenciados, es decir... ...la gente que vaya al patio de butacas va a entrar y salir por el mismo sitio... ...la gente que vaya a anfiteatro, que es el primer piso... ...va a entrar y salir por, por un mismo sitio distinto al del patio de butacas... ...y la gente que vaya a Paraíso, al segundo piso del gran de anteatro... ...entrará y saldrá por otro, por otro lugar distinto a los otros dos... ...con lo cual los itinerarios la gente no se va a cruzar... ...no va a haber amontonamiento en ningún momento... También vamos a utilizar los mismos criterios que hemos utilizado en la Georgia, de la gente entrará de forma escalonada, eh, se le ubicará en su, su lugar, se va a guardar la distancia, eh, como se ha hecho también en la Georgia, el hidrogel que es obligatorio por normativa, vamos también a utilizar las alfombrillas desinfectantes y y bueno y todo aquello que consideramos. El único problema que hay es que bueno dejamos unos minutos para empezar la actuación porque una vez empezada no se puede acceder a la sala es decir, no queremos que la gente esté deambulando de un sitio para otro, y esto sí que bueno, es algo que está en todos los teatros del mundo, pero que aquí a veces éramos bastante permisivos y dejábamos entrar a la gente aunque llegaba tarde, ¿no? Esto a partir de septiembre no va a ser posible eh, en la normativa así lo indica y por tanto vamos a, también lo indica la propia entrada, ¿no? Lo ha indicado siempre, lo que pasa es que ahora tenemos una razón más, más poderosa para intentar todos ser puntuales y saber que si llegamos tarde, pues no vamos a poder acceder a, a una sala, ¿no? Pues Julián Saez, programador cultural Gracias por explicarnos el cartel del Festival de Jazz que termina este domingo con Jorge Pardo Carlos Benavent y Di Giraldo Gracias Gracias a ti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 La Glorieta Con Rosmar Alonso Son las 9 y 38 minutos de la mañana Y comenzamos aquí con nuestro compañero Antonio Bazán Buenos días, Antonio Buenos días Comenzamos aquí nuestro rincón cultural Además era el último porque te vas de vacaciones? Pues sí Qué día más especial el 31 de julio Donde coincides con muchas personas Sí, yo creo que hoy es en la operación salida históricamente cada vez menos pero sí que es cierto que el mes de agosto ha sido el mes de, de vacaciones por antonomasia para todo ocurrante por lo tanto pues mira yo fiel a las tradiciones pues me lo cojo pues sabes eh, pues en honor a ti, ya que te vas de vacaciones Gracias. he pensado he pensado en, en eh, pues eh, alimentar el contenido de este rincón de la cultura y uh -huh. Con la ópera y con la pintura, porque sé que a ti te gusta mucho la ópera y también te gusta mucho el impresionista, el, bueno, a los impresionistas. Y en general, todo... el mundo de la pintura, no hay mayor sensación que colocarte delante de un cuadro, sí. da igual la técnica, la época, el estilo, intentar ver qué te quiere decir el... ...el autor... Desde ...dejar luego. a ver que te llegue algo... ¿no? ...no llegar con una idea preconcebida... ...sino colocarte delante a ver uh -huh. qué te dice... ...y eso es bonito... ...pues eh, la selección que hemos hecho Antonio... ...sabes que no ha sido aleatoria... ...sino que ha sido conozco, noticia... ...ha sido noticia esta misma semana... ...el miércoles terminó... ...el 1 de julio la traviata... ...se representó en el Teatro Real de Madrid... ...en el Coliseo Madrileño... ...y las funciones terminaron... ...esta misma semana y terminaron pues con un récord, o con algo histórico. Y es que se consiguió, ya ya tenemos en la lista del Teatro Real, a la primera mujer soprano en realizar un bis. Hasta ahora eran eh, tenores. Ajá, pues vaya, bueno. pues el miércoles la soprano, que interpretó eh, una determinada área de la traviata, pudo hacer un bis en solitario ya lo hizo en 2018 con otros pero este fue su primer bis solitario y por tanto se convirtió en la primera mujer del teatro real de hacer ese bis en solitario y también primera ópera eh, después del confinamiento exactamente lo fue, vaya que sí. conseguimos conseguimos ¿Sí? Eh, vamos a hablar de ella de la soprano ella es además es estadounidense pero de origen cubano ...es una hispano-estadounidense... ...sangre caliente... ...sabe perfectamente pronunciar el castellano... ...aunque todas las sopranos lo saben... ...porque se preparan muy bien... ...para poder pronunciar eh, la lengua... ...donde... Eh, ...bueno, en la que se han escrito... Eh, ...varias óperas... ...como la, el francés... ...el alemán... El, ...el italiano... ...pero también tenemos obras... ...en eh, castellano... ...y alguna que otra en inglés bueno y en chino y en japonés bueno etcétera, sí etcétera. pero básicamente pero al principio clásicos, sí, era, era todo en italiano era como se escribía hasta que después ya empezó cada uno a hacerle en, en, en alemán o o en, ...o en español en este caso... ...pues ella voló a Madrid de Estados Unidos... ...para ensayar muy duro... ...y con 13 años de carrera... ...que la tiene muy sólida... ...desde que debutó en el Metropolitan de Nueva York... ...con las bodas de Fígaro en 2007... ...pues ha tenido el eh, Lisette Oropesa... ...que es la soprano a la que nos estamos refiriendo una escalada continuada en su trayectoria de hecho cuando hizo algunas funciones de la traviata este mes de julio en el teatro real ya el público le aplaudía pero no quería, ya le pedían algún que otro bis y se ve que ella ya se mentaliza y dijo bueno pues en al la final... última función al final os voy a dar, a, a dar lo que me habéis pedido durante este mes de julio el público es que está muy sensible lo has dicho tú después de este confinamiento el COVID nos ha hecho ser más sensibles valorar y... cosas, ¿verdad? Y además ella ofreció eh, el bis en un área en un momento clave de la traviata porque fue al final del tercer del tercer acto antes de que la protagonista muriese porque aquí esto de la ópera y sobre todo de berry cuando hablamos de berry todos son dramas <risa> <risa> sí, sí, sí. me puedes traducir Hoy. ese audio del pasado que ya se ha convertido en un área histórica por ser la que interpretó la primera mujer en, en realizar un bis solitario en el Coliseo madrileño. Sí, viene a contar esto. Pues lo vamos a contar con de fondo con ese bis, con la, la voz de la soprano Lisette Oropesa. Adiós del pasado bellos recuerdos alegres las rosas de mis rostros ya están marchitas el amor de Alfredo incluso me falta consuelo sostén de la extraviada sonríe al deseo a ella, ay, perdónala tú acógela, oh Dios oh, todo, todo ha terminado todo todo poder escuchar esto en directo <risas> hemos escuchado a alisette oropesa que se ha convertido ya ha entrado en ese club exclusivo Grande. de los grandes tenores y ella soprano primera mujer en repetir un bis en hacer un bis en una de las óperas que se han interpretado en el teatro real en es que el coliseo deja, madrideño te deja encogido bueno. en un rincón sí. <risas> Te deja con mucho, mío, ha aquí? ¿Qué a unos los encoge, a otros los eleva sí, a mí, bueno. yo, yo estoy arriba ah, sí. <risa> arriba bueno. bien, pues de la ópera pasamos a hablar de Vincent Van Gogh creo que sus pinceladas son las más bonitas del impresionismo. Yo tengo cuadros, bueno, eh, réplicas, láminas de Vincent Pero Van Gogh semanal. en casa, porque me encantan, <risa> Digo, me bueno, encan, ¿no? me encantan sus colores, sí, el sí, azul, sí. los amarillos, eh, los marrones, eh, eh, me encantan. Y al final lo que te encanta es lo que le hizo no vender un solo cuadro en su vida, sí. que era su forma especial a pinceladas de, de pintar y de transmitir una cosa distinta. Y es el... La pena de, la pena, la de pena aquellos de artistas que van por delante o que se salen de lo que es su época, que para que los reconozcan tienen que morirse y que pasen los años. Además, un artista atormentado oh. interiormente, por eso se refleja en sus pinturas. Bueno, pues la vida y obra de Van Gogh, ¿por qué estamos hablando de él? Pues porque ha vuelto a sorprender y lo ha vuelto a hacer. Gracias también al confinamiento, como tuvo tiempo el director, y no lo voy a pronunciar porque estos son, son nombres eh, holandeses y no, oh, no sé muy es muy difícil, sí. así que uno de los estudiosos de la vida y obra de Vincent van Gogh, que es además el director del instituto de Vincent van Gogh en Amsterdam, pues tuvo tiempo durante la pandemia para preparar, estaba preparando, pues supongo que alguna colección eh, especial eh, del pintor ...y eh, dijo que eh, se puso a revisar una colección de postales antiguas... ...porque Vincent Van Gogh, él quería hacer una, una exposición... ...sobre los últimos cuadros que pintó Vincent Van Gogh... ...y para contextualizarlos, pues eh, se fue a uno de los cuadros... ...que dicen que pintó, que fue el último, que es Raíces de árboles y vio, comprobó gracias a que revisó postales antiguas de la de la posada donde estuvo hospedado antes de su suicidio en el norte de París, en una aldea del norte de París, pues comprobó que en ese en esa colección de postales había una concretamente que le recordaba, le sonaba un grupo de árboles, le sonaba de 1900, el cuadro se pintó en 1800 y pico finales del 19, le sonaba. Y entonces comprobó que en esa postal estaban los mismos árboles y el mismo camino eh, que eh, Vincent Van Gogh pintó en Raíces de Árboles, el último cuadro que pintó, y ahí, identificó que era la postal eh, la, gracias a la postal, identificó el camino del último cuadro. No se sabía ese cuadro, dónde y cuándo lo pintó, pero sí se sabía que era el último. Y resulta que lo pintó, el camino estaba a 120 metros, gracias a las postales, de la posada donde claro. se hospedó y, y también gracias ahora a que se ha ubicado a esas postales se sabe que Vincent Mango lo pintó por la tarde porque la luz del cuadro es el atardecer y él se suicidó por la noche se se, oh. tiró, se pegó un tiro en el, en el campo, en el uh -huh. pecho con lo que gracias a ello a este descubrimiento a este hallazgo han podido reconstruir los hechos del suceso porque hay teorías que ahora desechan eh, los estudiosos de Vincent Van hay una teoría que dice que Vincent, a Vincent eh, fue un tiro fortuito fue un accidente de unos adolescentes que por eh, accidente pues eh, lo dis le dispararon en el pecho y Vincent Van pues antes de morir eh, quiso encubrirlos, no quiso que tuvieran problemas y, y no los delató pero no, parece que la hipótesis de que él dejó sus bártulos y en la posada y se fue por la noche. pasado psicológico pues también puede apuntar Efectivamente, a Efectivamente, con lo que cobra aún mayor fuerza la, la teoría de que Vincent se suicidó, porque bueno, ya in, lo intentó en varias ocasiones, se suicidó, pero no murió en el acto, ¿eh? murió treinta y pico horas después y además en brazos de a quien más quería, a su hermano Teo, ambos están enterrados juntos. Así que vamos a recordar a Vincent Mangó, Antonio, Con, a, porque claro él ha inspirado a muchísimos pintores, pero también a muchísimos músicos, y hay una película que refleja su vida, y en ella hay un compositor, McLean, estadounidense, eh, que compone una, una canción de Vincent Van Gogh. Esa canción eh, la vamos a poner en el momento en que tú me hables un poco de, de su vida. Pues vamos a empezar a escucharla, porque tengo aquí por lo menos preparado un poquito para conocer más a Vincent Van Gogh, a su sufrimiento a su obra a su manera de llevar los últimos momentos uh -huh. cuando este compositor el que compuso esta canción que escuchamos Don Magle leyó acerca de la atormentada vida, la atormentada vida de van Gogh y sus locuras se sintió como no inspirado para escribir esta bellísima canción sobre el hombre que nunca pudo vender un cuadro en vida. Y por los que ahora se pagan millones de euros. La curiosidad de Van Gogh se inicia justo un año antes de su nacimiento. Mismo día y mismo mes. Cuando su madre tuvo un hijo muerto. Su madre tuvo ese hijo y justo un año después nació Vincent Van Gogh. Aseguran que se sintió el hijo sustituto. Y que su vida estuvo marcada por las depresiones y por la locura. Un episodio de sus paranoias se produjo cuando, conocemos todos, se mutiló parte de una oreja. Finalmente, a los 37 años, subido tal vez en una profunda depresión, melancolía, quién sabe qué, se pegó un tiro mortal en el pecho. Vincent van Gogh se sintió desgraciado en vida y tras su muerte se convirtió en uno de los pintores más reconocidos de la historia. Don Magdalene compuso esta obra sobre esta paradoja Los sueños no se cumplen cuando uno desea sino cuando llega la hora Mientras tanto fabrícalos prepárate para cuando lleguen Si llegan demasiado tarde por lo menos disfruta del proceso Pues vamos a escuchar la canción interpretada por la cantante británica Lian Lee Abaschki Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the mean? winter oh. chills In colors on the snowy and land How I understand What you try to say to me How you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, mate And I know how Perhaps they'll listen now Sorry, sorry now Flaming flowers at wailing place Swirling clouds in violet haze Reflecting Vincent's eyes of china blue Colors changing hue in fields of amber gray Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's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 pues antonio en estuviste en su museo no sí estuve hace unos años en, en amsterdam y te comentaba antes eh, para mí fue no por la obra sino por el, el lugar una, una decepción porque no puede disfrutarlo es tanta la gente que acude a ver a estos grandes artistas es como cuando vas a ver la giocoonda sí. Tienes 40 cabezas por delante, eh. no puedes verla prácticamente, hay que guardar turnos y tienes que ir corriendo, no puedes pararte. Y, y con Vincent van Gogh fue igual, no podías pararte delante de un cuadro, la gente te iba empujando para que, que fueses eh, llevando la fila. no Pero bueno, eh, gran obra. También aquí en La Lonja en la Lonja del Pescado, en frente a Panoramis, en Alicante, hubo una exposición también interesante... Eh, ...con multimedia... ...eran los cuadros... Eh, ...muy grandes... Con, eh, ...con música... ...y con también grandes exposiciones... ...y bueno, pues te, te acerca un poquito más a la obra... ...pues bien, Antonio... Eh, ...se pegó el, un tiro, se suicidó... ¿Sí? Eh, ...a los 37 años... ...el 29 de julio... ...de 1890... ...tres días antes... ...o dos días antes, dicen... ...había terminado o estaba eh, pintando... ...raíces de árboles... Hmm. Vale. ese camino que llevaba a su posada en Francia ¿dónde te vas de vacaciones? y yo que sé, <risa> te, echaré yo de menos. Que sé. te echaré de menos muchas agosto. gracias lo cierto es que vamos a aprovechar el mes de agosto para estar tranquilos, relajarnos leer mucho eh, disfrutar de la buena mesa cocinar, que nos encanta cocinar y disfrutar con la gente que queremos. A mí me pasa lo mismo que a ti, cuando coja las vacaciones, no tengo ni idea dónde ir. El día, cada día nos irá diciendo hacia dónde ir. Hay que vivir día a día. Felicidades a todos, que paséis unas buenas eh, vacaciones y haced lo que os apetezca en cada momento. El Elche, buen día, vuelve cuando tú vuelvas. Uno Te septiembre. lo llevas, te lo llevas pegado. Cierto iremos preparando cosas para la nueva temporada y es que Antonio Basdan no puede ser sustituido en esta casa así bueno, que no. cuando se vaya el Elx día desaparece volveremos a escucharte a las 7 de la mañana en septiembre gracias, un beso a todos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 You took your life as lovers often do But I could've told you Vincent This world was never made for one As beautiful as you oh, Starry, starry night Portraits hung in empty arms Frameless heads on nameless swarms With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes The silver thorn of a bloody road Like crushed and broken on the virgin The virgin snow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 Pues esta es la canción compuesta para Vincent Mango y con ella hemos terminado nuestro rincón de la cultura. Son las 10 en punto de la mañana, tenemos 30 grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de ahora por nuestra señal de teleche. La glorieta comenzó a las 9, hemos hablado de la situación de la pandemia en Elche con el director gerente del Departamento de Salud del Vinalopó. También hemos entrevistado al programador cultural, cultural Julián sáez por el Festival de Jazz que comenzó este miércoles y que terminará el domingo, cuyas actuaciones se están celebrando en la Yotya de Altavix. Y también hemos... Eh, bueno, pues ahora, en unos segundos, vamos a entrevistar al organizador de otro festival, el de cine independiente, que termina hoy. Pero eso será en unos minutos.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 ¿Estás pensando en vender tu coche? En Wolfcar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wolfcar de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wolfcar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche eroski elche ahorra mucho más pollo limpio 1,99 con99 euros kilo lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo dorada 199 pieza queso mezcla curado el niño 5,95 euros kilo jamón cocido eroski basic 5,95 euros kilo hipermercado eroski elche en el centro comercial laju eroski elche ahora más que nunca contigo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 Pues pasan 4 minutos de las 10 de la mañana, tenemos eh, 30 grados y medio de temperatura y vamos a hablar del Festival de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo porque celebra esta misma noche en el Or del Chocolater su gala de clausura. Entregarán los premios a los mejores cortometrajes que se han proyectado desde el pasado viernes en esta 43 edición y además van a entregar la palmera de plata, ese galardón que rinde homenaje este año al sector de la cultura Por el compromiso social durante el confinamiento Por ese compromiso social que ha mantenido la cultura durante este confinamiento Pues bien, para hablar de esta gala de clausura y de los premios Tenemos con nosotros de nuevo al director del certamen cinematográfico Vicente Sánchez Muy buenos días Vicente Hola, buenos días, encantado de saludaros otra vez Estar... Est ¿Te cogemos en el bar del chocolater haciendo los últimos preparativos o dónde? No no exactamente, estoy terminando de preparar con mis compañeros eh, la última versión del guión de esta noche y las caletas, ¿no?, de, de cómo va a ser toda la conducción de la gala. Entonces estoy, no, no estoy en mi, mi estoy ahí trabajando, dando la tecla uh -huh. sin parar. La presentación de la gala siempre se ha cuidado mucho. ¿Cómo va a ser uh -huh. este año? Eh... Sí, este año a ver eh, este año va a ser muy parecido al año pasado eh, la conducción de la gala ya os anticipo que va ser la, la va a llevar eh, la periodista por otras muy bien muy veterana eh, maite vila seca vale entonces <coughs> eh, la gala va a ser una gala sencilla evidentemente por la normativa sanitaria desgraciadamente no hemos podido Eh, traer a los ganadores que queríamos porque no se puede hacer networking con ellos desgraciadamente entonces la gala será rap en principio tenemos prevista que sea rápida relativamente rápida porque la, la presentadora irá presentando los los premios y se irán poniendo los vídeos de agradecimiento sí que es cierto que alguno algunos de los ganadores si sí, no voy a verdad a quién es evidentemente pero eh, sí que por, por cuestiones, por, casi por casualidad eh, y por valentía, vamos a dejarlo ahí, eh, han venido. Querían estar en Elche, sí o sí, porque es un festival de muchísimo prestigio para ellos y aunque se les dijo que no podíamos invitarles, pero ellos han querido estar y van a estar van a estar con, con su público. O sea, Entonces que, algún ganador sí que tenemos. O sea, nos has dado una pista. Eh, Algunos sí. de los que van a recibir esos premios... Eh, estarán en Ilche y lo podrán sí. recoger de forma presencial, otros no. No, eh, efectivamente. Los premios, ¿cuántos son? porque Sí, eh, a ver, van a ser 11 premios, ¿vale? Eh, vamos a entregar el premio extraordinario de la Fundación Mediterránea, Mejor Corte de Ficción, el premio extraordinario de la Fundación Mediterráneo a Mejor Documental. Estos dos, por primera vez, van a ir de la mano juntos, preseleccionados a los goles del año que viene, ¿vale? Muy uh -huh. ...luego eh, pues, eh, entregamos o, o cantaremos, vamos a decirlo así... ...el premio a Mejor Cortometraje Europeo... ...Premio a Mejor Cortometraje Iberoamericano... ...Mejor Cortometraje de Animación... ...Mejor Cortometraje Documental... ...¿vale?... ...Mejor Cortometraje de la Comunidad Valenciana... Me, el, ...el Premio Cine Club Luis Ullol... ...como es nuestro fundador... ...el Premio Cine Club ...a Mejor Cortometraje Autor Novel... ...¿vale?... ...Premio eh, Mobile City Maker... ...a Mejor Cortometraje Rodador con Smartphone... ...y el premio del público o del chocolate... ...que ya lo tenemos... ...esto es una cosa que hemos habido esta madrugada... ...porque hemos recontado la última votación... ...la hemos comparado con el resto... ...y ya tenemos, ya tenemos ganador... Bien, esto, ...todo esto es lo que vamos a cantar... ...más esta noche... Eh, ...son muchos los premios... ...por tanto 11... ...y uh -huh. el galardón, la palmera de plata... ...¿quién sí. la va a recibir? ...bueno esto... Eh, ...a ver, tengo que mantener un poco la discreción todavía... Sí que es cierto que como tú has ido apuntando, este año no vamos a enfocarlo en una persona física, ¿vale? En la Fundación mediterráneo va a través del festival, ¿eh? a través del FICIE, ¿eh? pues queremos rendir homenaje a este, a este tipo de iniciativas culturales que surgieron eh, prácticamente el mismo día del confinamiento, cuando el gobierno lo decretó, el 15 de marzo, y que han ayudado muchísimo a, a sacar la creatividad que tenía la nuestra sociedad dentro de sí, y por lo menos aliviarles, aunque fuera en parte, el, los rigores del confinamiento, ¿no? O sea, esta manera de que la cultura, una vez más, ha ido a un rescate de la sociedad, y lo fue, y, a ver, eh, evidentemente han, han sido bastante las iniciativas que han ido surgiendo, pero hay, hay una en particular que ha sido la que ha marcado un poco el camino de los demás, y esta noche lo, lo comentaremos, lo vamos a enfocar un poquito en ellos, ¿vale? Pero vamos a mantener un poco la digestión hasta la noche. Bien pues eh, tendremos que estar muy pendientes eh, esta noche eh, y cómo han ido una vez que nos hemos centrado en la clausura me gustaría que nos uh -huh. hiciera una valoración de cómo han sido las proyecciones en el Lord del Chocolater desde el pasado viernes cómo se claro, ha por... presentado el certamen eh, en esta edición. Uh -huh. A ver, yo la verdad es que este año eh, daría para dar un segundo un segundo una segunda palmera de plata y la segunda palmera de plata yo se la daría ...y lo digo ya de antemano, eso se la daría al público de Elche, ¿vale?... El público de Elche a pesar de del cambio de formato... ...que ha sido un cambio drástico, motivado por, por la normativa sanitaria... ...por la pandemia, pues ha adaptado bastante bien al nuevo formato... Eh, ...las reservas telefónicas, las reservas por correo electrónico... ...ha funcionado muy bien, ¿vale?... ...ha funcionado muy bien... ...sí que agradecemos muchísimo la paciencia del público... ...que ha ido llamando y escribiendo... ...a veces les hemos contestado la primera... ...a veces que les hemos contestado un poco más adelante... ...porque hemos recibido cientos y cientos de consultas... ...llamadas, reservas por teléfono... ...reservas por correo electrónico... ...ha sido espectacular... ...y de hecho, lo que es el afuera en sí... ...ha estado completo prácticamente a partir del lunes... ...y ha estado completo, toda la semana... ...o sea que el público de hecho una vez más... ...ha funcionado muy, muy bien, muy bien... ...se ha tomado muy en serio las medidas de seguridad... Yo he visto que la sensación que teníamos que nos ha trasladado el propio público es que tenían la tranquilidad de estar en un espacio seguro. Ellos lo han llenado y nosotros estamos muy muy satisfechos con nuestro público. Ha funcionado bien. Eh, evidentemente hay ciertas incomodidades que todos tenemos que pasar porque teníamos que estar fijos en un sitio, no podíamos movernos de ese sitio. La reserva era para un único día. Si te, si te ibas del sitio evidentemente no se podía reutilizar todo esto son normativas sanitarias, el público lo ha entendido perfectamente y lo, lo ha aceptado. Entonces, yo he notado que las, las proyecciones han ido con normalidad, no hemos tenido ninguna incidencia al respecto y, y todo bien. Ojalá que el año que viene podamos volver a llenar el, el huerto como, como es habitual y como todo el mundo conoce, con más de mil personas. Pero bueno, este año, ya te digo, yo por mi parte, yo le daré una palmera de plata al público pues nos agrada nos agrada escucharlo eso significa que va a haber una 44 edición que la Fundación Mediterránea está comprometida con Elche y con mantener esta plataforma del cine de autor que es el uh -huh. Festival Internacional de Cine se cierra sí. hoy pero supongo que trabajarán para la 44 edición Sí esto ahora los otros como digamos lo siguiente evidentemente el festival como es un festival de verano la propia naturaleza del mes de julio hace que en agosto es un mes inhábil ...en agosto se paraliza todo... ...a nosotros nos viene muy bien... ...porque ha sido un año difícil... ...como podáis comprender... ...y nos, nos viene muy bien a todos... ...los que hemos trabajado en esto... ...descansar en profundidad... ¿no? ...pero eh, a la vuelta de, del verano... ...a partir de mitad de septiembre aproximadamente... ...nosotros lo que hacemos es hacer un feedback... ...interno de cómo han ido las cosas... ...las cosas mejorables... ...que siempre les hay por supuesto... ...y eh, hacemos un feedback con una selección de nos, de gente que conocemos dentro de la industria del cine, ¿no? que, que, que tenemos confianza con ellos, pues con autores, directores, eh, jurados también, evidentemente, y hacemos un feedback de qué les parece, cómo, cómo lo enfocarían ellos, qué cosas les interesa, cómo ven el mercado ¿no? de cara a, a esta época incierta, qué, qué podríamos incorporar en el FICI para el año que viene. Y ya eh, en, a partir de eso de septiembre, octubre, empezamos ya con toda esta información que es oro puro, empezamos a trabajar en la 44 edición. Pues estaremos muy atentos de los premios, daremos a conocer el fallo del jurado esta misma noche a las 10, que es cuando comienza precisamente uh -huh. la gala de clausura. Gracias Vicente Sánchez, director del Festival de Cine Independiente de Elche. Gracias por habernos por llamarme. 101.4, Teleelch, Radio Marca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 la Glorieta con Rosemary Alonso. Y antes de iniciar la ronda de noticias, eh, y como hemos terminado la entrevista del Festival de Cine Independiente, pues hemos buscado en nuestros archivos musicales y les dejamos con una joya con un cantante que también fue un actor, Elvis Presley. Bright light city gonna send my soul, gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes of higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I am just a devil with love spare So be the Lord Viva Las Vegas Oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day Even if there were 40 more I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and folder and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a heart and a nerve steel Viva Las Vegas Beaver Las Vegas Beaver Las Vegas With your neon flashing And your one-off bandits crashing Almost hopped down the drain Beaver Las Vegas Turning day the night Time into night The daytime if you see it once You'll never be the same again I'm going to keep on the run, I'm going me somebody who cost me my very last dime. If my wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. Uh, I'm going to give it everything I've got. Lady love, please let the dice stay hot. Let me show the sun where the airbrush is outside. Viva Los Angeles, Viva Los Angeles. ¡Viva Los Recos! ¡Viva! ¡Viva Los Recos! Daniel Álvarez, ¿conocías esta canción de Elvis? Por supuesto que la conocía. Eres un admirador, ¿no?, del cantante y actor. Sí, sí, me encanta Elvis. La verdad es que es uno de los mejores músicos que hemos tenido Pues Daniel, te doy la bienvenida a esta ronda de noticias porque no has venido a hablar de Elvis, sino de las noticias y además no son buenas. ¿Por qué? Pues porque siguen siguen multiplicándose los casos positivos y la comunidad valenciana sigue acercándose a esas comunidades donde eh, la pandemia... Todavía, eh, bueno, pues algún en algunos aquí está controlada, pero en otras comunidades ya hay transmisión comunitaria, como Cataluña o Madrid o Aragón. Así que eh, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa de ayer tarde dio un registro y es que hay 285 nuevos casos positivos en la última jornada, la mayor cifra, que hemos alcanzado desde que comenzamos esa desescalada. Claro que eh, la consellera justifica este aumento de casos eh, positivos porque se está haciendo un seguimiento de todos los brotes que se han detectado y esto conlleva realizar 5.000 pruebas PCR a diario me gustaría pensar por un momento eh, cómo estarán desde salud pública, desde atención primaria, eh, el personal sanitario, los rastreadores que han sido contratados para realizar ese control y ese seguimiento de todos los brotes. Sí. Esto es un esfuerzo también titánico por sí. parte de, de lo que se considera ya un muro de contención eh, para proteger a los hospitales. El rastrear y el controlar los brotes, sí, esa es... trazabilidad, el que no se descontrole los casos positivos, hay que tener la pandemia bajo control. Es que en realidad es un trabajo incansable, hay que estar siempre uh -huh. atentos, sobre todo en cada uno de los brotes, uh -huh. hay que estar atentos y sobre todo... Es que esto es lo que dijo la consellera ayer en rueda de prensa y a mí me gustaría, Daniel, que me dijeras qué se ha dicho en Elche con respecto a los brotes que sí se han detectado en Elche, ¿qué me puedes contar? Bueno, decir que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche han denunciado que en el municipio no se están cumpliendo las medidas de seguridad. Denuncian que en las terrazas se permiten las reuniones de más de 20 personas, sabemos que no se puede hacer. Algunas terrazas. Claro, que también en los supermercados hay una mayor relajación entre los dependientes y los clientes a la hora de no cumplir esas medidas de seguridad. que Encima también en los bancos se están produciendo esas colas que también ponen un poco en peligro a las personas mayores que son casi siempre los que están eh, haciendo cola en los bancos. Sí. entonces y sobre ellos... a final de mes. Claro, entonces ellos piden al gobierno, sobre todo, que hagan un endurecimiento en las sanciones de este tipo de comportamientos porque hay que recordar que se están haciendo brotes, que no se utiliza la mascarilla, no hay medidas de seguridad y así no se puede seguir claro, hay que cumplir los, afores, los aforos hay que cumplir las distancias hay que llevar la mascarilla incluso en una terraza si no se está consumiendo Exacto. y evitar pues las aglomeraciones los botellones, las colas innecesarias y volver a advertir en los supermercados en los centros comerciales que hay que respetar las sí. distancias de una persona a otra no solo llevar las mascarillas, sino también respetar las distancias. Claro, es que No tenemos... nos podemos relajar y es lo que ha pedido la Federación de Asociaciones de Vecinos que se endurezcan no las sanciones. Sí, es lo que piden porque se están dando cuenta de que hay muchísimas sanciones de además, hace esta semana lo hemos dicho que hay sanciones uh -huh. por multas, sobre todo de gente que no está llevando esa, las mascarillas. Uh -huh. Entonces, hay que, ellos sí, quieren hay que, que se refuercen. Hay que actuar sobre las fiestas privadas, sobre los botellones, porque evidentemente en esas reuniones amigos, mm. familiares, están los principales brotes en nuestra ciudad, sí. en nuestro municipio. Daniel, y aparte del COVID, tenemos una noticia importante. Sí. Es que ayer que nos dijeron bueno. desde el equipo de gobierno, <risa> Ayer el equipo de gobierno ya anunció que el próximo lunes, el 3 de agosto, van a comenzar las obras de la peatonalización de la corredora, que va a eliminar el 75% de los vehículos que utilizan esta vía de paso. Las líneas de autobús que pasan por las zonas que es la, la, la, la línea E, la F, la H y la J, van a tener las paradas eh, que, de manera definitiva que suelen tener durante los fines de semana. También se han, han apuntado... Apuntaron ayer que todas las modificaciones en el tema de los autobuses y demás ya se había consensuado con los vecinos y con la Asociación de Comerciantes del Centro previamente y fueron informados y, y todos estuvieron de acuerdo. También informaron de que las obras que han sido adjudicadas por 540.000 euros va a tener un plazo de tres meses y anunciaron también que iban a tener dos fases, que cada fase iba a durar un mes y medio aproximadamente y también anunciaron que el, en octubre iban a colocar cámaras de seguridad en la zona para controlar que los coches no pasen por Por, por el puente Corredera. Canalejas, ni tampoco por el puente Exacto. de la Virgen, supongo que no sé. Bien, hablaremos, eh, como no tenemos otra cosa que hacer, porque no va a haber fiestas en agosto, sí. estaremos muy <risa> pendientes a partir del 3 de agosto del inicio de las obras y del desarrollo de las mismas. Claro. Así que vamos a convocar ya. ...a los responsables políticos de este proyecto... ...para que nos cuenten los detalles... Precisamente sí. del tráfico, de cómo se va a pacificar el tráfico y cómo se va a reorganizar el tráfico eh, para evitar sí. eh, la corredora. Claro. Cómo se va a reorganizar en los puentes de Puente la Virgen, en el General Itál, de Milenari, y cómo se va a desviar también los autobuses, la claro. línea de los autobuses, que también es algo importante, un servicio esencial. Sí. Bien, eh, una noticia importante, la que comienza el lunes... Pero, eh, ¿qué tenemos en previsiones? Porque hoy es viernes y hay Junta de Gobierno. Exacto. La Junta de Gobierno va a comenzar en breves minutos, es a las diez y media. Lógicamente, yo no voy a poder asistir. Va a asistir Ana Pascual, nuestra compañera de informativos. Luego, a las once y cuarto, tenemos al alcalde y a la concejala de movilidad, Esther Díez, que van a comprobar el funcionamiento del nuevo sistema de, mo de modernización del pago de la hora, uh -huh. que es algo que también los vecinos ya estaban demandando y, bueno, por fin se va a tener... Esperemos que se pueda pagar ya con el, los dispositivos móviles <risa> y no con la moneda, que eso también sí. era algo jurásico. Sí, esperamos, digo, será los 11 y cuarto y vamos a ver si ese nuevo sistema ya estará en funcionamiento también. Uh -huh. Y nada más, bueno, sobre todo a las 10 de la, de la noche, el alcalde y la Concejalía de claro. Cultura van a asistir a una clausura de la 43 edición del FICIE, que está, será en el Lord del Chocolate. Sí, acabamos de hablar con el director del festival porque este año la palmera de plata se va a entregar al mundo de la cultura. Sí. Veremos a quién concretamente, a qué proyecto concretamente, sí. a qué asociaciones se entregará este galardón de homenaje que cada año rinde el festival a una institución o al actor, actriz o director, directora de cine o organizador, alguien vinculado al sí. cine y al mundo cultural. Pues, Daniel, estaremos también pendientes de la clausura del Festival Independiente sí. porque también se entregan los premios. Claro. Gracias, Daniel. Que tengas un buen trabajo en esa jornada del viernes. Tú no te vas de vacaciones, así que te tendré el lunes. Sí. Pues buen fin de semana. Igualmente. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva. deportiva Vamos a ver si en el último día del mes sabemos si el Elche va a disputar el playoff. Y eso nos lo va a decir inmediatamente nuestro compañero Paco Gómez, porque ya hay noticias, creo. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Buenas noticias para el Elche Club de Fútbol. El juez instructor de la Federación Española de Fútbol, Ricardo Esteban, ha propuesto al Comité de Competición la medida cautelar de pérdida del encuentro al fue labrada ante el Deportivo de La Coruña. El informe detalla que el horario era unificado y revela graves infracciones del club madrileño. En el escrito se incide que los jugadores no son conscientes del brote hasta cuatro horas antes del partido. Desde la federación se habla de una ocultación real de los acontecimientos y manifiesta de la situación sanitaria por parte del club. Por ello el juez instructor descarta que se juegue el partido en Riazor por varios motivos. Dice, dadas las circunstancias ocasionadas por la actuación del club, la consecuencia inmediata es que el expedientado contaría ahora con ventaja al conocer los resultados obtenidos por sus rivales en la lucha por los playoffs y de enfrentarse a un rival descendido. ...de esta forma el juez instructor... ...descarta jugar el próximo día 2... ...como habían solicitado los jugadores del Fuenlabrada... ...además de ratificarse... ...el Elche disputaría el playoff... ...como sexto clasificado... ...y esto no acaba aquí... ...el gran problema del Fuenlabrada... ...es el hipotético descenso administrativo... ...el juez ya alertó... ...de las graves infracciones del club... ...entre las que se encontraba la de fraude... ...a la competición... ...atentado contra la salvaguarda del buen orden deportivo a la integridad y pureza de la competición y al correcto desarrollo de los espectáculos deportivos con riesgo para los espectadores o los participantes, conductas todas ellas tipificadas en el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. Asimismo, el caso continúa su curso y para hoy viernes estaban citados a declarar el presidente, el entrenador, el capitán y el médico del Fuenlabrada, además del representante de futbolistas, Rodrigo Fernández. Sin embargo, competición ha suspendido esta segunda citación porque la gran parte de la expedición del Fuenlabrada abandonará hoy viernes el hotel de A Coruña donde llevan dos semanas confinados, de acuerdo con los protocolos de la Liga y de la Xunta de Galicia. Así las cosas, si no hay nuevos positivos y los test salen negativos el Fuenlabrada volverá a Madrid de manera inmediata. Cabe recordar que el Fuenlabrada mantiene su recurso contra el juez instructor al que considera elegido a dedo por la Federación Española de Fútbol. Por último, destacar que la xunta de Galicia ha abierto un proceso sancionador al Fuenlabrada y a la Liga por un incumplimiento grave de los protocolos de salud, de salud pública. Según ha explicado el presidente gallego Alberto Núñez Feijó, la actuación de ambos supuso un claro riesgo para la salud pública. Pública. En definitiva, si se confirma por parte de competición el que le quitan los puntos al Fuenlabrada, el Elche definitivamente disputaría el playoff de ascenso. Buenos días. Buenos días, Paco. Cada vez está más cerca el Elche de, de disputar ese encuentro. Y vamos a cerrar ya la ronda de noticias con otra información importante. Sepamos cuál va a ser la evolución de este calor de cara al fin de semana. Vicente Bordonado... Muy buenos días, ¿cuál es la predicción meteorológica? Muy buenos días, último día del mes de julio marcado por el calor y es que la masa de aire cálido sigue avanzando y las temperaturas seguirán subiendo hemos tenido una noche ecuatorial en la ciudad con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 26 grados mucha sensación térmica de bochorno la que estamos teniendo en el sur del Candel mínimas en torno a los 21 grados Para hoy la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados, viento en calma primeras horas, por la tarde viento flojo de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas más elevadas que las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 34-35 grados. Para el fin de semana continúa el calor, mañana primer día del mes de agosto, el día más caluroso en una jornada con predominio de cielos despejados, siguen subiendo las temperaturas temperaturas mañana alcanzaremos valores en torno a los 36 grados ...a lo que habrá sumar dos o tres grados más... ...para calcular la sensación térmica de bochorno... ...y ojo porque durante esta madrugada... ...de nuevo la temperatura nocturna en la ciudad... ...no va a bajar de los 26 grados... ...a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste... ...el domingo comienza a retroceder tímidamente... ...la masa de aire cálido... Ahora ...alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 34 grados... ...seguirá haciendo todavía mucho calor... veremos a algún intervalo muy puntual de neumosidad de tipo alto, y ojo a las mínimas porque la noche del sábado al domingo será muy calurosa en la ciudad, con temperaturas que no van a bajar de los 26 27 grados, a partir del lunes, eh, se retira la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días, la masa de aire tropical continental que ha llegado desde el norte del continente africano y esto se va a traducir en un respiro bajan un poco las temperaturas aunque continuará la sensación temática térmica de bochorno, el lunes alcanzaremos temperaturas en torno a los 31 grados, el martes 30 grados, a cambio veremos algo de nubosidad y viento flojo de componente marítima hasta luego 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9. Elche.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 Son las 10 y 32 minutos de la mañana tenemos 30 grados con 7 de temperatura, estamos rozando ya los 31 grados y parece que va subiendo el termómetro según la predicción de Vicente Boronado y en la recta final del programa La Glorita de este viernes 31 de julio seguimos con esa ronda que iniciamos esta semana con las entrevistas a los portavoces municipales debido a la celebración del pleno del pasado lunes unas entrevistas que han estado marcadas también por esa reunión que mantuvo Hubo, mejor dicho, ese contacto que mantuvo el alcalde de la ciudad con la consellera de Sanidad el pasado martes debido al pues la preocupante aceleración de los contagios en el che, eh, que ha convertido al municipio en la segunda ciudad con más casos positivos de la comunidad valenciana. Hoy le toca el turno en esa ronda de noticias a los portavoces políticos a la portavoz del grupo de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días a todos y a y un agradecimiento porque nos convoca siempre. Gracias. Uh -huh. eh, no solo la vamos a entrevistar como política, porque usted también es médico de cabecera, está trabajando en atención primaria, que es ese muro de contención y es donde ustedes están trabajando también para evitar de nuevo que se colapse la sanidad y hacer ese seguimiento de los casos positivos. Que, eh, concretamente, el alcalde, Eh, ¿Qué les transmitió a ustedes, a la oposición, el mismo mensaje que a la ciudadanía, que se, hay preocupación pero no alarma por el agravamiento de los casos positivos que se están dando y que en la mayoría de los casos son o tienen origen en los focos familiares? ¿Las reuniones de sociales son las que hay que limitar? Eh, bueno, vamos a ver, esto hay que ponerlo en contexto. Nosotros… Eh con el grupo de gobierno, todos los grupos políticos nos venimos reuniendo en una eh, comisión post-COVID o, o, o post-pandemia, que lo hacemos una vez al mes, eh, y ya en esa reunión que fue hace 15 o 20 días, no recuerdo exactamente la fecha, eh, ya yo... Siempre vine porque conocía los casos de Santa Pola antes que se fueran publicados por de mi contacto con la sanidad, por cierto. Y entonces eh, ahí en ese momento se negó que hubiera brotes y demás. Luego lo he dicho en alguna comisión de sanidad y demás. Y, y siempre se minimizó. Entonces, eh, ¿cuál es la situación actual? Obviamente no estamos en una situación de peligro, ni de saturación, ni mucho menos. Nuestros hospitales están bien, eh, podemos brindar atención, pero eh, podemos decir en, a nivel de España en general y en la situación de Elche en particular que estamos en ese momento como cuando estábamos en marzo antes de que explotara el covid Por supuesto que en circunstancias distintas, porque estamos más preparados, porque ahora tenemos PCR, etcétera Pero de todos modos, no podemos ni minimizar el problema, porque la realidad es que se están produciendo más de 10 casos por día en ECHE, más algunos no contabilizados, me consta que todavía no están contabilizados todos. Y, eh, eh, y, entonces, y además tenemos en atención primaria específicamente, que tú has nombrado, Eh, con mucha razón, porque somos el dique de, de diagnóstico, de seguimiento y de rastreo de, de contactos, eh, estamos a mitad del personal, estamos la, no, no se ha suplido un, una vacante de vacaciones, por lo tanto, el, la situación es para los médicos, especialmente para los sanitarios, los enfermeros, también es que estamos trabajando a destajo en una situación que deberíamos estar trabajando muy concienzudamente. Eh, quiero también aclarar, en otro día en una reunión de portavoces se decía que la, la causa no era eh, eh, no era lo, el ocio, sino las reuniones familiares. Mire, yo no voy a estigmatizar a ninguno de ellos. Lo cierto es que cuando hay eh, mucha gente reunida, sea por ocio, o sea, eh, por eh, por reuniones familiares o lúdicas o en el campo y demás, si no se mantiene una cierta conducta eh, que prevenga, vamos a tener riesgo. Eh, nosotros, como venimos preocupados por el tema, ya en la Junta de Portavoces le anunciamos al grupo de gobierno que vamos a presentar una moción en boche, dado que el brote, la noticia del brote había sido esa semana, si no lo hubiéramos hecho como moción... Eh, programada, pero el brote eh, fue en esta última semana pasada, entonces ya había pasado el plazo de presentación de mociones, entonces propusimos una moción en Boche que eh, contempla muchos eh, factores globales, porque algunos dicen, mascarillas eh, de las 24 horas, otros dicen, ha hagamos PCR a todo el mundo, creo que esto debe ser una... Eh, Eh, conducta global en todos los aspectos, ya sea lo sanitario, lo preventivo y demás, pero que sea todo al mismo tiempo, porque si no, medidas aisladas eh, no nos van a prevenir para el eh, otoño, que se nos acerca en nada, de una crisis como la que vivimos. eh eh Yo siempre recuerdo, y quizás eh, parezca, les parezca mal a muchos, pero... Eh A nosotros, a los médicos se nos mueren los pacientes de muchas enfermedades, o sea, la muerte no es una novedad para nosotros, pero 50.000 muertos en tres meses, eso no se ha visto en España ni en la guerra. entonces. Eh, no, no tenemos que olvidar el contexto de dónde venimos. ¿no? Eh, está usted muy sensibilizada con este asunto del COVID, y por eso le pregunto, ¿Vox en el Che apoyaría o va a pedir al equipo de gobierno que limite los horarios de las terrazas y de los pubs nocturnos o que aplique medidas más restrictivas y endurezca también más las sanciones para controlar esas eh, reuniones familiares? Vamos a ver. Eh, las reuniones familiares dentro de las casas no se pueden controlar. <risa> nos, eh, nosotros estamos en contra de un Estado policial, quiero decir. Eh, eh, tampoco tenemos que estigmatizar al OSI y demás. La cuestión es que se cumplan las reglas. Para eso eh, están nuestras fuerzas de seguridad. Eh, pero también eh, eh, la, eh, nos prometieron una campaña brutal... De concienciación que iba especialmente para los jóvenes, yo no vi ninguna campaña. esto tendría que estar miren eh hay una cuestión psicológica en todo esto. nosotros en la en la en el covid durante la epidemia mientras morían nuestros ancianos, no vimos muertos, vimos aplausos, vimos fiestas en mi barrio había como un un karaoke y demás eh y, y como en elche no tuvimos una situación extrema no se colapsó el sistema sanitario eh, y no tuvimos mucha mortalidad, a Dios gracias, no somos conscientes de lo que es esta enfermedad, que conocemos poco y que es muy contagiosa y que y que mata a los más débiles. Entonces, eh, necesitamos esa campaña de eh, inmediatamente ya. Los controles, pero no sólo eh, de las reuniones, también eh, controles de las playas, de los medios de transporte que según algunos usuarios nos dicen que van hacinados, y además necesitamos que haya sanitarios para que puedan hacer control y la prevención del COVID, necesitamos que haya sanitarios, sino cómo vamos a hacer el trabajo bien hecho en, el, en, el, en los centros de salud, y esto, si bien el ayuntamiento no es, eh, no tiene sanidad, Eh, ...como responsabilidad... ...sin embargo... ...el alcalde se ha reunido... ...con el director... ...los, los directivos del Vinalopo... ...para que pongan médico de tarde... ...tampoco esa es su competencia... ...sin embargo lo vio necesario y lo hizo... ...perfecto... ...yo creo que... Eh, ...podría este equipo de gobierno... ...que es del mismo signo político... ...que el que está en la Generalidad... ...instar a que... Eh, ...se suplante a los médicos que se van de vacaciones... ...estamos en una situación particular, no es una situación eh, igual que los otros años que asumíamos todos los pacientes de todos ahora hay que hacer un trabajo muy consciente para que en septiembre no nos coja el toro por otra parte hay que prevenir lo más posible que haya eh, eh, medidas de confinamiento, nosotros en Vox no estamos a favor de las medidas de confinamiento no está, porque eh, nos va a eh, destruir la poca en eh, Eh, economía que ya nos queda o sea que tenemos que prevenir para eh, por un lado la salud es lo principal y lo primero y segundo también nuestra economía local que está muy dañada ¿no? Sí, hay mucho trabajo que hacer en el, en el Ayuntamiento por eso no se entiende que por ejemplo haya mociones como la que usted presentó en el Pleno eh, que hable de, de estar a favor de la hispanidad, ¿qué tiene que ver eso con la situación o con las necesidades del municipio? No, vamos a ver, nosotros presentamos lo de la hispanidad, porque antes de, del brote, de todos modos veníamos trabajando con esto del COVID en todas las comisiones, advirtiendo, aconsejando, yo desde un punto de vista a veces aconsejo, eh, ya no vo como Vox, sino como médico, informo como mi experiencia laboral de todos los días al lado del paciente, pero eh, surgió lo del brote, hicimos la moción, Eh, ...y Moche que fue rechazada... ...por el socialismo y por el compromiso... ...diciendo que ya se estaba haciendo todo... ...que estaba todo controlado... ...eso es lo que se nos dijo en el Pleno... ...que se lo ha rechazado... ...y con respecto a la hispanidad... ...primero... Eh, ...nosotros siempre en Vox... ...vamos a presentar mociones... Eh, ...además de trabajar por lo local... ...que es lo que debemos hacer y hacemos... ...y estamos trabajando mucho... ...y si no... ...miren las presentaciones de Alberti en este Pleno si no hubo trabajo ahí. Eh, la cuestión es que también nosotros damos una batalla ideológica, la que nadie da. Hay un ataque, claro, a la hispanidad en el mundo y en España, y si no lo decimos nosotros, no lo dice nadie. Y de hecho, el Partido Popular nos ha apoyado brillantemente, por cierto, eh, eh, y con la exposición del portavoz, eh, porque también creen en, en, en eso lo que pasa es que nunca va a surgir de ellos defender ciertos valores entonces, alguien lo tiene que hacer y ese va a ser Vox eh, no quiere decir por eso que no nos ocupemos de lo local, y además el pueblo de Elche también es español y también quiere defender su herencia y su tradición. ¿eh? ¿Eso significa que la batalla ideológica de Vox seguirá presente en todos los plenos? No, eh, cuando sea, cuando eh, la realidad lo lo requiera esto fue porque justamente había eh, hubo un, eh, una serie de ataques hispanófobos en el mundo y en, y en nuestra y en nuestra propia patria y nos eh, parecía que justificaba eh, después todo el resto del pleno que hemos tenido fue todo práctico porque hemos ganado una moción que es de la escuela concertada y recordemos que la escuela concertada acá implica a 5.000 alumnos. Por lo tanto, eso es bien local, nos implica, si no nos van a dar ayuda para las concertadas, van a sufrir nuestros alumnos también de Elche. O sea, y después, todo lo, todo lo que se discutió previo a las mociones y la moción que se propuso en Boche es todo local. Eh, lo que no nos eh, van a limitar con ese eh, cliché de, de que demos la batalla ideológica, la daremos. No hay mucho más tiempo aurora y sí que me gustaría que me hiciera una valoración de lo que de lo que supuso el pleno para, para el municipio este pleno eh, del mes de julio bueno fue hecho creo que fue un pleno interesante porque se trataron muchos temas eh, algunos se apoyaron otros no creo que mmm, es bueno tener eh, diversidad de opiniones que la gente escuche las distintas posturas se pusieron también de manifiesto eh, cuestiones, ahí quién eh, obra con honestidad y quien no también yo veo y después eh, a mí me gustaría que recalcar que eh, el trabajo realizado por mi compañero que eh, del presupuesto y me gustaría que el pueblo lo analice porque es muy interesante lo que encontró de desorden en, en el presupuesto eh, de nuestro municipio y eso sí que es importante porque Sin presupuesto, no hay nada, no ahí está todo, así que ¿Qué? a mí me, me pareció interesante este pleno un poco discutido como todos pero uh -huh. pero parece que es así es la regla qué desorden o qué desajuste es el que ustedes han detectado en las cuentas municipales Jo el Verdi volcó eh, todo el presupuesto municipal que es muy engorroso de analizar en un excel donde se pueden ver eh, todas las partidas. Eh, Eh, lo que se usa, lo que no se usa, lo que queda, y en el primer capítulo hay una diferencia no explicada, no, no decimos que haya ninguna cosa rara, sino que no está explicada porque la suma, así lo dice, de 740.000 euros. No sabemos por qué es, ni cuando él lo manifestó en el Pleno se lo explicó. Seguramente hay una explicación, pero creo que es una suma suficiente, y eso en el primer capítulo, que es de gasto de personal y hay esa diferencia en el suma, en el debe y en el haber. Así que supongo que en los próximos días el ejecutivo nos dará alguna explicación al pueblo de Elche, ¿no? Y ustedes apoyan eh, las críticas del Partido Popular de no haber presentado de haber retirado ese plan financiero lo que puede conllevar eh, graves perjuicios para el Ayuntamiento a modo de sanción por incumplir esa ley de estabilidad presupuestaria. Eh, bueno, aquí está, es creer o no creer lo que dice el Ejecutivo. El Ejecutivo dice que una cuestión, eso no va a figurar, porque no va a constar el gasto que se haya hecho de COVID como despasaje. Eh, pero claro, pero eso es eh, un acto de fe. Lo que dice el Partido Popular es que se incumplieron los pasos. Eh, no hubiera costado nada... Eh, traer ese tema al pleno y discutirlo y cada uno poner su postura pero bueno, el Poder Ejecutivo afirmando eh, un que eso no va a ser contabilizado todo el gasto de COVID entonces que ellos no se exceden en el presupuesto, que no incumplieron bajo esa premisa pero eh, yo en estos casos soy como Tomás el Apóstol si no lo veo, no lo creo Las cuentas municipales, cuanto más claras, mejor. pues muchísima, mejor, está <ríe> muchísima, claro. Muchísimas gracias, Aurora. Eh, me gustaría terminar, ya que usted, aparte de política, es médica, me gustaría aprovechar que aconseja a la población el de extremar las medidas de prevención sí. y de supuesto, precaución. Yo creo que todos eh, tenemos que ser responsables eh, por nosotros mismos, por eh, los demás y especialmente por nuestros mayores que bastante sufrieron ya. Entonces, eh, seamos responsables. Primero, ante cualquier síntoma, eh, recurra a su médico de cabecera, porque hoy contamos con PCR y en 48 horas tenemos un diagnóstico. Segundo, respetar las medidas de, de seguridad que nos dice eh, Sanidad. sean Estemos o no de acuerdo, son las que hay y hay que respetarlas. Eh, usamos mascarilla en los lugares donde se nos dice que hay que usar, eh, guardemos las distancias de seguridad, evitemos eh, reuniones donde podamos poner en peligro los unos a los otros eh, y seamos responsables. En definitiva, eh, aquí la responsabilidad individual implica también la colectiva y es lo único que nos puede prevenir de algo que todavía no hay vacuna Eh, que no se sabe cuándo va a haber y que se nos viene el otoño encima y que estamos preocupados por ello, ¿sabes? Pues muchas gracias Aurora Rodil, portavoz de Vox. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. 101.4 si estás pensando en cambiar tus neumáticos, aprovecha la oferta especial verano de box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus neumáticos Goodyear o Dunlop, llévate hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencia. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y revisión de los neumáticos. box Mecánica Reyes, en el Checaya Sabadell 1, Polígono Altavis, teléfono 966 600 688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 también. no Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya es verano y para aprovecharlo al máximo no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premio. Infórmate en el 966192000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.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 Faltan ocho minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros nos vamos a despedir, como siempre, con música. Y lo hacemos con la música de Rosalén. Es un día señalado, muchos se van de vacaciones, les deseamos que tengan unas felices vacaciones y a los que vuelven o siguen trabajando, pues que tengan un buen fin de semana. Ahora les dejamos con Rosalén. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas ser libre de todo libre libre hasta de ti hasta de ti Si confías abandona lo que tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo, solo estoy yo, te llevaría a una playa lejana a observar un horizonte. Porque es infinita, hay que enterrar tus pies en la arena, que nos despeinar los vientos más fríos, de subir a un nacantilado, alma alto cortante y valiente para gritar por hermosa fue ver a través de tus ojos la vida. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección solo tropieza el que camina y también hay lugar para el error bendito error con mis dedos voy a dibujar en bien piel atiende a las señales en verdad nunca hay nada que temer Ay, te llevaría Y alm hablar con las estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean te abrazaría hasta que amaneciera hasta que los minutos nos pasen no más de qué hermoso fue navegar a través de tus ojos la vida la vida Sube este tren Hay paisajes que solo verás una vez Sube a este tren y es probable que no vuelva a pasar Sube este tren Hay paisajes que solo verás una vez Sube a este tren y es probable